Llevando adelante una inscripción que tiene que ver con la colonia de vacaciones. Ahora sí, ahora sí. Tengo, tengo el micrófono prendido.、Eh, y queremos charlar de esto con la presidenta de la Junta Vecinal, con Norma Catrimán, respecto, bueno, justamente a lo que se viene para el verano. Norma, buen día. Buen día, Franco. Acá estamos、eh, tratando de invitar a los vecinos, ya sea niños, adolescentes y adultos mayores. Para que se inscriban a la colonia de vacaciones que lleva adelante la subsecretaría de deporte del municipio.、Eh, y tratamos de que el vecino se, se interiorice, pregunte sobre cómo es la colonia, que venga, se acerque. Nosotros pusimos un horario de 5 de la tarde a 7 de la tarde. Porque, como hace calor y en la mañana ya se, se terminaron las actividades, entonces tratamos de que los chicos que consiguen trabajo ...que、si、forman parte de la comisión puedan salir a trabajar. Entonces, ahora damos un poquito de respiro, pero por eso tratamos de estar en la tarde. Son v e c i n o s interesados que se acerquen aquí a la Junta. Bueno, y hay un formulario para hay un formulario donde dice: para niños de 6 a 12, es colonia recreativa para el año 2023, para chicos de 14 para arriba, escuela deportiva 2023 también, y colonia de adulto mayor eh, también. Eh, la idea es que se inscriban todos los que desean participar de la colonia. Y bueno, nosotros tratamos de que el vecino se empiece a interiorizar y se acerque. A ver, estamos. Sí, es importante esto, Norma, porque obviamente son actividades gratuitas que brinda la municipalidad y que sirven、eh, para disfrutar. Sí, sí, la verdad que sí, para nosotros es importante. Yo, particularmente, nunca participé en una colonia y me gusta que los chicos puedan tener esta participación y puedan tenerlo cercamente más de Viedma y que el municipio lo pueda generar. Para mí es importante. Y que el vecino empiece a interiorizarse, porque eso t es algo que es gratis. Y aprovechar en el verano, ya que las actividades de la comisión ya se t e r m i n ó dentro de la Junta Vecinal, hasta el año que viene, obviamente. En marzo ya volveremos a retomar con las actividades. Y es importante esto,、eh, el hecho de que hayan concluido las actividades aquí en una Junta Vecinal donde hubo cambio de autoridades, donde asumieron luego de、eh, las elecciones. ¿Cómo, cómo han vivido ese.? O Ese proceso de, de encarar esta junta. La verdad, bien,、eh, con nueva experiencia, porque estas cosas para mí es nueva, para los chicos también, y la verdad que quisimos hacer de la mejor manera que el destino se interiorice, se acerque, participe, y la verdad fue una linda experiencia este tiempo que estamos, y esperamos que el año que viene sea más fructífero y más enriquecedor y que el destino se vincule, que la verdad que necesitamos que el destino se siga vinculando y se acerque a la junta para propuestas que ellos mismos generen. Nosotros ahora, saliendo un poco del tema, viene la fiesta, donde proponemos una, un curso de cocina de 350 pesos de la inscripción,、eh, una cocina básica para la fiesta, para que el vecino que no tiene los recursos necesarios pueda preparar una linda mesa navideña o de Año Nuevo. Y la verdad que es una linda propuesta que generamos y poder que una vecina del barrio lo pueda hacer y brindárselo a los vecinos es lindo.、Y、para nosotros es una linda propuesta porque. Es económico y ella puede con su、eh, aprendizaje puede generar otro. Entonces, para nosotros, ese conocimiento que ella tiene puede servir para otros. Y más en esta época que vivimos en crisis, y la verdad que muchos vecinos creo que esta Navidad y el nuevo va a ser medio difícil. Es una, una, bueno, una buena iniciativa que, que tiene como fin colaborar con aquellos vecinos que no la están pasando tan bien. Sí, sí, la verdad que s、sí. i tratamos de hacerlo mejor y que el vecino se interiorice, se acerque,、eh, participe también, porque es económico el curso, 350 pesos, es barato, y la verdad que la profesora va a hacer lo mejor para que el vecino pueda presentar una linda mesa más bien. ¿Hasta cuándo hay tiempo para inscribirse para la colonia?、Eh, hasta el 15 de diciembre, por eso tratamos de que mayor difusión, por eso recurrimos a ustedes, que la verdad que. Siempre están predispuestos con nosotros y agradeciendo a Karina también, porque siempre que proponemos algo, ellos siempre se acercan, ustedes también, y la verdad que nos pone contento esto, poder difundirlo de esta manera y que el vecino se vaya interiorizando, informando, que la verdad que es la única manera que tenemos nosotros de difundir, no solamente los medios de comunicación, sino las redes sociales, que es fundamental, y el boca a boca. Lo agradezco a ustedes por su presencia y por la d i f u s i ó n que van a hacer. Muchísimas gracias. Muy bien, la palabra entonces de la presidenta de la Junta Vecinal, Norma Catrimán,、eh, contándonos respecto a esta inscripción de、eh, la colonia de vacaciones, tanto para niños como para adultos mayores. Hay tiempo hasta el 15 de diciembre. Muy bien, bueno, hasta el 15 entonces, y bueno, un poco también las actividades ¿no? que se vienen realizando allí en la Junta Vecinal. Exactamente. Porque han concluido las actividades, pero hay bueno, esta iniciativa que tiene que ver con las fiestas, ¿no? Y que、sí. sin duda es, es bastante rentable, no, lo contaba Norma recién, así que una buena iniciativa aquí en el barrio de Santa Clara. Bueno, perfecto.、Eh, Franco,、sí. ¿cómo está el barrio? Bueno, Mucho, la, la, la, hay mucha lagunita por ahí. Como todos los barrios, sí,、no. la, la tengo aquí a Norma, le, le consultamos a ver, a ver. Cómo, cómo está el, el barrio de las lluvias, porque sin duda me imagino que en algunos lugares se resiente más p e n o s a Sí, en los lugares donde está muy bajo la parte de l ripio.、Eh, hoy anduve recorriendo el barrio,、eh, la calle Formosa,、eh, donde hay un poco más de agua acumulada. Se ve que necesitaba mucha agua la ciudad porque absorbió bastante. Porque ayer en la noche, en el transcurso de la noche, pasé por Escheroni entre Corriente y Bouchar, y la verdad que era una laguna, y la verdad que hoy cuando pasé e l a no estaba. Entonces, creo que necesitaba mucha agua, pero bueno, lamentablemente algunos v e c i n o s han sufrido esta situación, y la verdad que no, no me agrada a mí, pero bueno, vi que no, no fue tan abnegada como en otras ocasiones. No sé si queda alguna otra pregunta. ¿Te escucha, Norma? Hola, Norma, ¿cómo estás? Eh, bueno, eso de saber por ahí cómo está, cómo está el barrio y, y cómo. A ver, dos a g u n i t a s porque、sí. no tengo retorno yo、so, en teléfono, a ver si podemos solucionarlo. Bueno, vamos a ver si podemos、ah, recuperar ahora, ahora si、sí. tenemos retorno. Ahora sí, ahora sí. Bien. Karina, ahora se、sí. te escucha. Hola Norma, ¿cómo estás? Hola,、eh, buen día. Bueno, eso,、eh, preguntarte un poquito cómo están los vecinos. Además, también sabemos que el barrio Santa Clara tiene esa feria que está todos los sábados, que es muy concurrida, que no solamente van los vecinos vecinas del barrio, sino también van、eh, vecinos de otros lugares. Así que preguntarte cómo está la organización y, y cómo está la feria y ahora cómo se preparan para la temporada. La verdad, yo mucho lo、no、estoy individualizando sobre la feria. Sé que la feria se hace l i n a l d e la Junta Vecinal. Y al espacio verde que tenemos.、Eh, y la verdad, yo siempre lo veo que están organizados.、Eh, ahora, obviamente, en esta época que viene de la fiesta, van a estar más concurridas por una cuestión económica. La verdad, que yo paso todos los días en la mañana al osado y la verdad, muchísima gente.、Eh, más los días feos que tenemos, a veces que viene el día de lluvia y el viento, los vecinos se apuestan acá en la feria y la verdad. Es un esfuerzo que hacen y es admirable de mi parte, es admirable porque no hay días ni tardes que no puedan estar.、Eh, y la verdad, que la venta s es muy económica y los vecinos pueden aprovechar e a paso cero. Muy necesaria en estos tiempos. Bien, bueno, le、sí. agradecemos. Si no quedan más consultas, le agradecemos ahora sí a Norma Catrimán, presidente.